Mi nombre es Edgardo Abel Ramírez, soy de Villa Constitución, soy docente en una escuela primaria, la Estanilado López. El motivo de estar presente acá se hace necesario no solamente por una cuestión que tiene que ver con una afectación exclusiva a la educación, sino también con el modelo que impulsa una serie de medidas que son contraproducentes con todo lo que tiene que ver con, la, con lo educativo. Eh, singularmente o puntualmente, es la, la aprobación de un presupuesto donde la disminución de todo lo que tiene que ser、eh, en educación es tremenda. Eso habla de un modelo que se está llevando a cabo y que, evidentemente, también en lo que es la educación repercute, pero no solamente en educación, sino en otros ámbitos. Ahora venimos a hacer esta lucha, esta presencia, para que entiendan de una vez aquellos que nos representan que esto no se puede seguir llevando a cabo. ¿Cuáles son las expectativas que tiene justamente en esta movilización? Entendemos que es bastante difícil la pelea porque no solamente responde a una, a una concepción intelectual solamente de Argentina, que es mucho más amplia. Creo que la lucha es desigual, pero nunca podemos dejar de, de bajar los brazos. Y entendemos que, aún a pesar de que se apruebe el presupuesto que está digitado por el Fondo Monetario, vamos a seguir luchando y estando en la calle. Lo que no debemos hacer es lo que pasó en Brasil, es que no hubo una, una respuesta inmediata a todo ese movimiento que se está gestando. Acá en la Argentina entendemos por, por la, la amplia tradición de lucha, sobre todo lo que tiene el sector de educación y sobre todo a n z a f e que vamos a seguir resistiendo para que entiendan de una vez que no van a poder doblegarnos y que esto además significa. Una entrega de la soberanía argentina, porque vamos a estar a merced de toda una política educativa implementada desde afuera y no desde un consenso propio de cada uno de los docentes.